practicar el salat y entregar el azaque esa es la religión correcta realmente quienes rechazaron la verdad de entre los que recibieron las escrituras los judíos y los cristianos así como los idólatras permanecerán eternamente en el fuego del infierno esas son las peores criaturas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 Será la recompensa de quienes teman a su Señor.